Thank you. Buenísimos días, hoy es 19 de octubre de 2015. Reciban el saludo de quien les habla en este magazín de hoy, Radio Talavera 4G, Marina Muñoz. Y también de quien me acompaña en este día lunes, Diana González. Hola, ¿qué tal, Marina? Muy buenos días. Vamos, ya se me olvidaba hasta mi nombre, ¿eh? Pues es que estás a lunes y es eso, venimos todos un poquito descentrados y más con esta lluvia, ¿no? Que nos tiene, pues eso, un poquito en modo sofá y manta, como ayer. Vivimos casi todos los talabranos, yo creo, la jornada y estamos un poquito así, perezosos, distraídos. Y es que la lluvia es lo que hace, ¿no? estar Hacernos encerrarnos en casa a lo mejor, ponernos más acurrucaditos, ¿no? hombre, yo el sábado disfruté de una tarde de compras y me fui hasta el centro comercial, hasta los alfares, he de decir que claro, prefería estar allí a cubierto que, que no por el centro, no que, que es más incómodo lo de salir y pasear con el paraguas, y había muchísima gente, ¿eh? o sea que yo creo que, que la gente se anima y, a, y pese a todo sale de casa, lo que pasa es que ayer que es que no paró de llover en todo el día en talavera, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos con lluvia, pues eh, con eso de que es domingo, de vamos a ver una peli y tal, pues uno se acurruca más en casa y sí que le cuesta más salir Bueno, pero son los días especiales para eso precisamente, para currucarse Para eh, descansar un poquito, ¿no? Eh, ¿Cómo va a seguir el tiempo? Bueno, eh, pues eh, tenemos una pequeñísima tregua. Nos hemos levantado con lluvia, pero parece que el cielo permanecerá parcialmente nublado a lo largo de la jornada de hoy y en principio no se esperan más precipitaciones eh, durante esta jornada de lunes. La lluvia podría volver mañana, pero en principio decimos, dice la Agencia Estatal de Meteorología, que hoy no va a volver a llover. Las temperaturas eh, mínimas eh, en torno a los 14 grados eran eh, las que se marcaban durante la noche de hoy. la máxima prevista es de 22, tenemos ahora mismo 19 y ojo, que mañana vuelven a bajar las mínimas, ¿eh? de los 14 de hoy hasta los 10, 9 o sea que vamos a notar un poquito más de frescón que las temperaturas máximas sigan rondando los 20, 22 grados Eso sí, la lluvia de nuevo mañana, pero les adelantamos que la previsión es que deje de llover eh, pasado. Así que, bueno, pues un poquito de todo en este otoño. Bueno, y es que es lo que toca, ¿no? En esta época, bueno, pues empiezan, lógicamente, a bajar esas temperaturas, a aumentar las lluvias. Y bueno, y que llueva en otoño es bueno, ¿eh? En esta época, además, en nuestra zona, en la que... Nos hacía mucha falta. Y está creciendo la aceituna, la oliva, tiene que captar mucha agua. Así que, que llueva, que llueva, la Virgen de la Cueva. Y que lluevan premios y millones. Bueno, pues vamos a repasar cómo está ese Euromillonario de la OID. Vamos a recordarles a nuestros oyentes, por si queda algún despistado, que ayer domingo, 18 de octubre, el número premiado en el Euromillonario de la OID fue el 12.831. 12.831. 1, 2, 8, 3, 1. De la serie 0, 2, 21. Enhorabuena a todos los agraciados. Y ya saben, hoy podemos eh, seguir jugando por tan solo un euro. Nos espera esa extra de la OID, 250 mil euros en premios es que hay que jugar marina hay que jugar que nunca se sabe y es que el que no juega está claro que no gana bueno pues seguimos aquí en esta nueva programación de hoy radio talavera 4g y en la que nos solicitaban que pusiéramos más música y bueno aquí mis compañeros creen que, que yo no soy capaz de sorprender pero creo que te voy a sorprender hoy a ver a ver qué me tienes preparado para hoy te tengo preparada una canción que a mí personalmente me ha sorprendido, me ha gustado. Es del cuarto álbum de Virginia Maestro. ¿La conoces? Mm, ahora mismo, así ya sabes que yo soy un poquito mala con las mujeres. A ver, es conocida también como La Boat o, o Virginia La Boat. ¿eh? Ah, sí, ahora sí. Ahora con sí. el nombre artístico sí. Fue concursante de Operación Triunfo, protegida, dicen, de Risto Mejide, ¿no? Y ella opta por cantar más bien en inglés, ¿no? En inglés sí, esta canción está en inglés, aunque tiene varias canciones de distintos álbumes en español también, es una buena voz. No todo lo que sale de Operación Triunfo, bueno, pues llega tan a la fama como a lo mejor la primera edición, ¿no? Pero sin embargo, bueno, pues en esta ocasión, desde mi punto de vista, por supuesto, sí que me parece una, una buena voz. Vamos, Vamos a, a ver cómo suena Virginia Lavuat. el magazine. Pues ahí estaba esa canción de Virginia Maestra también conocida como Virginia Lavuat, Bluebird del cuarto álbum de Virginia Maestro, es este Bluebird y el primer single Make it All Right. Este 31 de octubre de 2015 el próximo sábado, no el siguiente celebraremos en Talavera un se celebrará un acto bastante curioso por lo menos y original se reúnen en el marco incomparable del teatro Victoria de Talavera de la Reina un grupo de actores de doblaje y otro y eh, un que leerán ...un puñado de micro relatos... ...del escritora segoviana Kat Juste... ...ella es eh, una persona con discapacidad visual... Se pretende mezclar en este mismo evento cine, literatura, música y actores de doblaje, entre los que se encuentran el talaverano Carlos Moreno Palomeque, que además es el impulsor del evento, entre otros. También estará Pepe Mediavilla, Eduardo Gutiérrez, conocido como Guti, y Miguel Ángel Jenner, bueno, un montón de actores de doblaje junto a la escritora Kat Bueno pues Hoy tendremos, en la segunda parte de nuestro magazine de hoy Radio Talavera 4G, a estos, eh, tres, estas tres personas, a Carlos Palomeque, a Eduardo Gutiérrez y a la escritora cata Juste, para que nos cuenten en qué va a consistir este evento, porque este proyecto que aúna dos colectivos poco visibles en la sociedad, las personas con discapacidad visual, eh, que en realidad se son grandes olvidadas a la hora de la accesibilidad a la cultura y los actores de doblaje. Con esto, pues, se pretende aunar, como decíamos, estas dos realidades y nos los van a adelantar aquí, en nuestra emisora, en la emisora de la radio de la OID de Talavera 4G, aquí a las, pues después de la una y media. El y ahora vamos con las noticias más destacadas de la prensa nacional y local. Comenzamos con la vanguardia. Sánchez defiende su reforma frente a los secesionistas. El líder del PSOE plantea reconocer singularidades territoriales. Postula abrir el partido tras el polémico fichaje de Lozano. Y en la fotografía podemos ver a la presidenta de alemania angela merkel junto al presidente de estambul eh, re, o sea, del presidentetud de turquía en estambul perdón recep erdogan Merkel ofrece a Erdogan dinero para los migrantes. La canciller alemana Angela Merkel ofreció ayer en Estambul al presidente turco, Recep Erdogan, ayuda y acelerar la incorporación del país a la Unión Europea a cambio de un mayor control sobre el flujo de refugiados que intentan llegar a Europa. También en La Vanguardia, los Mossos detienen en Barcelona al violador del cúter, el acusado de varias agresiones sexuales. Es un vecino de Gracia, de 30 años, que iba a casarse. Las aerolíneas prestan más servicios para alejarse del low cost. La competencia entre las aerolíneas de bajo coste en Europa está potenciando su oferta de servicio y las mejoras en la atención al cliente. El objetivo es alejarse del modelo clásico de low cost. Y también como titular, la lentitud de Colau en el Ayuntamiento inquieta a las asociaciones vecinales. Las agrupaciones que apoyaron la candidatura de la alcaldesa de Barcelona se lamentan de la falta de soluciones para sus problemas. Bueno, pues nos vamos de la vanguardia a la portada del país en la que... Aparece España y Estados Unidos, abordan la tensión en Israel y el conflicto sirio. El secretario de Estado norteamericano John Kerry, quien aparece con una guitarra en la mano, junto <risa> junto al eh, ministro Margallo, visita Madrid a tres días de que este presida la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Dice una excelente sintonía el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, recibió una guitarra española del ministro de Asuntos Exteriores, eh, Juan Manuel García Carballo Margallo este fue obsequiado con un reloj por su homólogo norteamericano. Misma fotografía en el país, quien eh, dice a pie de foto, el secretario de, Unidos, de Estado de Estados Unidos, John Kerry, inició ayer una visita oficial de dos días a España, anoche exhibió la buena relación mudua en la reunión con su homólogo José Manuel García Margallo, quien le regaló una guitarra española que Kerry hizo además a de tocar. Dice El País, también Pedro Sánchez promete medidas para reforzar el carácter laico del Estado. Su programa incluye la reclamación de bienes apropiados por la Iglesia y el IBI de edificios no destinados al culto. El PSOE sancionará a los clientes de la prostitución y, además, dice El País, Ciudadanos vota más con la izquierda que con el PP en las autonomías. El partido alega que la mayoría de las propuestas que apoya en las cinco comunidades en que es decisivo son sociales. El Gobierno denuncia a cumplir uno de los compromisos de la investidura de Rajoy. Los macropuentes siguen en el calendario. Merkel ofrece a Turquía avances en su adhesión a la Unión Europea y el Celta aguanta a Madrid y Barça. En el mundo, Rato convirtió al comisionista de los Puyol ...en su socio clave inmobiliario... ...siendo ministro fundó con Solá Castel... ...dos sociedades en el Valle de Arán... ...sin empleados ni ingresos... ...comparten el Hotel de Berlín. Kerry <música> vuelve a aparecer... Eh, ...en otra postura ahora sí... ...con eh, su guitarra en mano... Y dice a pie de Página del Mundo, Kerry viene a cerrar el caso Palomares, el secretario de estados de, de Estado de Estados Unidos. Llegó ayer a Madrid y hoy se entrevistará con el Rey y con Mariano Rajoy. Kerry fue recibido por el ministro de Exteriores, García Margallo, con quien firmará el acuerdo para la limpieza del suelo a un contaminado de Palomares. En la foto, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos sostiene una guitarra regalo de Margallo. Rato convirtió al comisionista de los Puyol en su socio clave inmobiliario. Siendo ministro, fundó con Solá Castel dos sociedades en el Valle de Arán sin empleados ni ingresos. Rajoy busca salvar a sus fieles al prever 50 escaños menos. Dice los descensos electorales que Moncloa estima en plazas como Barcelona o Madrid complican el encaje en las candidaturas de populares de primer nivel. Aparece también en el mundo una fotografía, un primer plano de Hassan Youssef, líder de Hamas en Ciscoordania y dice no vamos a negociar con Israel ni tolerar sus agresiones al Islam. La crisis china golpea a las multinacionales del lujo. Y hace referencia al Día Mundial contra el cáncer de mama. 16.000 mastectomías y sanidad no garantiza la reconstrucción total. Solo unos cuantos hospitales públicos ofrecen una técnica estética que permite a las mujeres reparar por completo su pecho trasladado un tumor. Nos vamos a la portada de La Razón. El PP supera al PSOE en 6,4 puntos y dobla a Ciudadanos a dos meses del 20-D. Hoy entro en quirófano para operarme el pecho. Aparece Mónica Muelas, de 38 años, que afronta con optimismo su enfermedad en el Día del Cáncer de Mama, que se celebra hoy en toda España. Una fotografía del programa que Jordi Évole realizó junto a Iglesias y a Rivera. Dice, primer cara a cara entre Rivera e Iglesias. Iglesias, que Esperanza Aguirre diga que le, que le gustas, te hace daño. Y Rivera, cuando lo dice Maduro de vosotros, también. El PP supera al PSOE en 6,4 puntos y dobla Ciudadanos a dos meses del 20D. Carlos alcina después de las elecciones, quiero entrevistar al Rey. En cuanto al deporte, dice Raúl, entrenará al Madrid. Y nos vamos ya a la prensa local, la tribuna. El ayuntamiento pone condiciones para que la MUE gestione la hora y las multas. Esta empresa no podrá subcontratar más del 50% del trabajo que se le encomiende y deberá contar con un técnico especializado en expedientes sancionadores. La recaudación por multas durante 2014 ascendió a 1,6 millones y los gastos a 438.000 euros. Estamos hablando de Toledo, que de dice, la hora dejó en 2004 al Ayuntamiento de Toledo un beneficio de 537.675 euros cuanto al Poder Judicial, la crisis deja 14.000 desahucios en la provincia en siete años. En cuanto a agricultura, el trasvase es la segunda fuente de agua para la huerta murciana. En agroalimentación, la sequía dispara el precio del aceite, que roza máximos históricos de la última década. Como fotografía, Farcama, nueve días, 66.000 visitantes. La consejera de Economía, Patricia Franco, afirma que se han cumplido los objetivos porque se ha doblado el número de visitas y ha ampliado el negocio Pues hasta aquí las noticias más destacadas de la prensa nacional y local. Vamos con más música. La música que nos trae en esta ocasión, Michael Erenchu, con Corazón Salvaje. Corazón Salvaje, que es una de las cuatro canciones de Michael Erenchu, son cuatro nuevos temas grabados con Paco Loco en su estudio el puerto de Santa María Cádiz durante este pasado verano. los Es una especie de colofón a corazones, el álbum que publicó en marzo de 2015 por el que consiguió la nominación al Grammy Latino en la categoría de álbum Pop Rock. Y no. Este es el camino que debíamos tomar. el camino que elegimos tra de ustedes estarán diciendo bueno, bueno, este no es Mikel Erenchun y claro que no, es Amaral con su nuevo disco Llévame muy lejos que estrenaba también en este mes de octubre continuamos en el magazine de OID Radio 4G Dale, Vera. El magacín. Y vamos a por eso que muchos de ustedes están esperando esas ofertas de empleo que nos trae PETA. Se necesita en talavera personal para estación de servicio. No necesaria experiencia, aunque sí se valorará experiencia en hostelería. Indispensable vehículo propio. Pues sí, si alguien se pregunta qué tiene que ver la hostelería con la gasolinera, bueno, pues seguramente haya cafetería también. Los interesantos, adjuntar currículum al siguiente mail. Han cogido ya papel y lápiz, venga, les doy un segundo. Pues como decimos, adjuntar currículum al mail ofertaempleotaufer.gmail.com Repito, ofertaempleotaufer, todo junto, gmail.com Y también en Talavera se busca persona para realizar pavimentos de hormigón impreso y pulido para la zona de Toledo. Los intratos, como operarios de hormigón impreso, deben llamar a Raúl al teléfono 617-957-165. Repito, 617-57165. 617-957-165. Y aquí, la famosa tienda, aquí, Talavera busca un mozo o moza que tendrá como misión ofrecer un servicio adecuado y adaptado a las secciones comerciales y al área de servicios, asegurándoles la disposición de la mercancía en tiempo y forma con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes, los interesados, mandar currículum no meterse en la página web www con www.indez.es, repito, www.indez.es Se busca comercial para Pica y Pica 24 horas, franquicia líder en tiendas automáticas 24 horas, que busca comerciales en la zona de Toledo. www.infoyof.net, a la vera de la reina. Empresa Textil necesita maquinistas de confección con experiencia demostrable. Ab abstenerse a aquellas personas que no cumplan con ese requisito. Ya lo saben, maquinistas de confección en Talavera. A los interesados, llamar a los siguientes teléfonos. 625 951 625-951-453 o 665-501-455 seis65 cinco cuatro5 se busca en castillo de bayuela interna para acompañar a señora de 79 años además cocina y limpieza diaria y fines de semana libres teléfono 6 seis 9 cuatro siete seis66 uno seis seis nueve cuatro siete seis66 unos interesados preguntar por gema En Toledo se necesita médico para dispositivos de emergencia y acompañamiento de ubi móvil en Toledo, Medical Service Care. Eh, si alguien está interesado, puede buscar en la página web Se buscan en Toledo vacantes, ocho vacantes, ni más ni menos, para tienda de nueva creación en Toledo Capital, que necesita ocho personas para trabajar como vendedores o vendedoras, reponedores o reponedoras, que debe tener experiencia en comercio y comprometido o comprometida con la empresa. Tener la residencia en Toledo. Interesados, enviar el currículum vitae a bolsaempleo.ipeta.org. Repito, bolsaempleo.ipeta.talavera.org. Instaladores I más eh, M para FTTH y cobre en Illescas. Se precisan estos instaladores, también buscan instaladores de cobre, todos ellos con experiencia. Los interesados, llamar a Javier al teléfono 625-27-2273. Y también en Illesca se necesita personal para sala de apuestas con experiencia en barra y sala con buen carácter y afable. Interesados, preguntar por Jesús en el 678-406-757. Nos vamos hasta Toledo, que se busca electromecánico oficial de primera de automóviles con experiencia e incorporación inmediata. ¿eh? Interesado, contactar con Rafael en el 634 522 471, 634 522 471. Y tenemos más ofertas en Casa Rubios del Monte. Se necesita pintor para coches de taller multimarca y con incorporación inmediata. Los interesados preguntar por Javier en el teléfono 91 81 8815 repito 9 18 18885 y tenemos más ofertas pero vamos a escuchar primero esa canción que les había prometido ahora sí de mike de mikel Lerenchun, una canción que pertenece a esos cuatro nuevos temas grabados por Paco Loco con Paco Loco en su estudio del puerto de Santa María en Cádiz durante el pasado verano y que hacen colofón a corazones, como decíamos antes, el álbum publicado en marzo de 2015 por el que consiguió la nominación al Grammy Latino en la categoría de álbum Pop Rock. Pues vamos, ahora sí, eh, se lo prometo con Michael Erenchun con Mikel Erenchun Corazón salvaje Pasos de arena con silenciador Palabras venenosas en el ascensor La lluvia de lamentos vino después la estela del cometa duerme a tus pies en la noche clara. Los perros ladran en el retrovisor, el hielo hierve en el radiador. Ayer es hoy y mañana Dios dirá, recordarás mi nombre al despertar, tras la tormenta. salvaje Mil confidencias a de sol sangre y aceite en el carburador la carretera llora una cicatriz mi cuerpo maltratado huye de mi salvar Pues ahí está esa canción que les había anunciado de Mikel Erentsun, Corazón salvaje, ah, Corazón salvaje. Continuamos en el magazine. El magazine, el magazine, el magazine, el magazine. Que sí, que sí, que ya nos hemos enterado que donde estamos, en el magazín. Y recordarles, antes de continuar con más ofertas de empleo, que tenemos un correo electrónico abierto a su disposición. Ese correo que dice programa o idradio.es. Y qué bueno que nos pueden mandar cualquier sugerencia, cualquier crítica, eso sí, constructiva. ¿eh? Y también, bueno, pues que pueden, lo que ustedes quieran contarnos, o que de repente están escuchando estas ofertas de empleo y que se han perdido, que no han podido tomar nota de algún teléfono o alguna página web, pues nos llaman y se lo decimos. Nos llaman, no, nos escriben a ese correo electrónico a programa.yahoo.es. Y como les anunciábamos al principio del programa, estamos esperando a Carlos Moreno Palomeque y a Eduardo Gutiérrez, actores de doblaje y también a Kat Juste, escritora, que se han unido para llevar a cabo un lindo proyecto que unirá dos colectivos poco visibles en la sociedad y sobre todo en el arte. ¿eh? Y son las personas con discapacidad visual y también los actores de doblaje. Que, bueno, que en realidad son los grandes ausentes a la hora de recibir el aplauso porque se les oye, pero no se les ve. Estamos esperándoles en cuanto vengan. bueno pues Hablaremos con ellos de esa iniciativa que van a llevar a cabo el día 31 de octubre en el Teatro Victoria de Talavera de la Reina. Mientras tanto, les sigo contando que en la zona de Toledo se necesitan mecánicos de camiones y maquinarias de obra pública Con conocimientos de soldador. Se necesitan para empresa líder en el sector y, como decimos, en la zona de Toledo. Quien esté interesado puede llamar al 649-461-800. Y se necesita también para la Sagra actividad de reciente creación. Busca un encargado de operaciones en la zona de la Sagra. Se requiere carnet de conducir, formación media, informática a, nube, a nivel usuario y se ofrece... Atentos. Alta en la seguridad social y sueldo mínimo interprofesional. Los interesados, llamar al teléfono 670-737-108. Encargado de operaciones se necesita, como hemos dicho, en la zona de La Sagra. Pero continuamos. En Toledo se necesita higienista profesional para clínica en Toledo con incorporación inmediata. ¿Interesados? Llamar al 925-225-522 o escribir un correo electrónico a toledo.unidental.es. También en Toledo se necesita mecánico con conocimientos de electricidad, mecánica de dos y cuatro tiempos, hidráulica y neumática básica. Reparamos maquinaria de construcción y jardinería. Interesados llamar al 925-764877. Se necesita oficial de primera de albañil con conocimientos necesarios de pladur, alicatados solado, etcétera Es necesario tener carnet de conducir B, experiencia mínima de dos años en Toledo. Teléfono 657-678-423. Y también en Toledo se necesita un oficial de peluquería con cinco años de experiencia demostrable que domine todas las técnicas para peluquería. En Toledo Capital, contrato y salario competitivo es lo que ofrecen. Teléfono 617-364-606. Pues como ven, hoy tenemos un montón de empleo, pero no hemos terminado también bien. Se busca fontanero y calefactor con domicilio en Toledo con más de 10 años de experiencia con domicilio en condominio, perdón, en instalación de tuberías plásticas, PPR y multicapa. ¿Para qué? Pues para trabajar en una empresa de Toledo y es imprescindible carnet de conducir y los interesados tienen que llamar al 925-2251-70. Nos vamos a estar, Seseña, porque se necesita mantenimiento y limpieza con discapacidad. Temporin ETT selecciona para importante empresa de logística de alimentación de productos no perecederos, situado en Seseña, personal de mantenimiento y limpieza con discapacidad, cuyas funciones sean el mantenimiento, la limpieza, turno, ofrecen turno rotativo de mañana y tarde, turno de noche... Eh, que serán fijos eh, los turnos, el de noche, o sea, el turno de mañana y tarde rotativo, pero el de noche es fijo, salario de 8,5 euros eh, por hora normal de 12 a 3, eh, dependiendo de las horas realizadas al mes, además, contrato eventual al ser contratado por ETT con estabilidad de hasta dos años por la empresa... Los interesados, meterse en tresuesdobles.infojob.net Y ahora pues os dejamos con más música porque ahora sí están entrando nuestras visitas al estudio. Enseguida, tras esa canción que escucharemos de Julieta Venegas... Buenas noches, Desolación, un nuevo disco de la cantante mexicana que se llama Algo sucede, trae este single, este tema musical que fue compuesto por Julieta Venegas junto a Ale Sergi y Cachorro López. El vídeo, la canción que van a disfrutar a continuación, fue dirigido, eh, su vídeo fue dirigido por el cineasta mexicano Francisco Franco. Escuchamos entonces a Julieta Venegas con ese Buenas noches, Desolación. Pues con esta canción de Julieta Venegas de fondo, damos la bienvenida a Kat Juste. Buenos días, Kat. Hola, buenos días. A Eduardo Gutiérrez. Hola, buenos días. Y Carlos García Palomeque. ¿García o Moreno? García Moreno, Moreno vamos. García. Buenas. <risas> Carlos Moreno Palomeque, buenos días. Buenos días. Bueno, hemos estado anunciando a lo largo del programa, nos queda muy poco tiempo, pero eh, queremos que nos contéis este proyecto maravilloso que vais a presentar el día 31 de octubre uh -huh. en el Teatro Victoria. Y que, bueno, el Propursol propursó. ¿Mm? ¿Propulsor? ha sido tú? ¿Impulsor? Sí. ¿Impulsor? Sí, bueno, he sido yo, pero, por ejemplo, cat que está aquí, me ha ayudado un montón. Eduardo también me ha ayudado. Gente de aquí de Talavera, en fin. Eh, ha sido un poco... Aunque yo llevaba la batuta, pero pero ha habido colaboraciones, sí. Uh -huh. Bueno, este proyecto va a consistir y va a intentar aunar... Eh, Bueno, pues la literatura que tú has llevado a cabo, ¿no, Kat Juste? Sí, sí, hemos eh, buscado, pues eso, 17, 18 relatos y les hemos buscado una voz, una voz de, de actores de, de doblaje, de actores, pues unos que reconoceremos a la primera, otros que a lo mejor tardaremos un poco más, pero sí, y, y la idea es que sean relatos sonoros, que se lean en el Teatro Victoria, uh -huh. el día 31 y... Y, y bueno, eh, te puedo decir que le hemos buscado eh, en concreto a Pepe Mediavilla, uno es proceso para este evento, los demás son relatos ya unos editados, otros no, pero... El de Pepe en concreto, el de Pepe Mediavilla, es inédito, es especial para el evento. Pepe Mediavilla, que es la voz de Morgan de Freeman. Morgan, sí, oh. de Morgan Freeman. Uh -huh. sí. Claro, porque en esta ocasión eh, Guti, o Eduardo Gutiérrez, más conocido como Guti, ¿verdad? Sí, sí, en el mundo, mundo del, de del doblaje. Eh, vemos o escuchamos voces, pero no vemos caras, no os conocemos. Efectivamente, sí. Esto es un poco sacar de, de, de la sombra. ...y que la gente eh, sea consciente de que detrás de esas voces hay unas unas personas ¿no? realmente nuestro nuestra herramienta de trabajo es la voz y es con lo que nosotros pues damos las intentamos dar las emociones y, y crear unos unos espacios y unas eh, y, y, y unos ambientes ¿no? de, de, de situaciones pero es como sacarlo de, de esa sombra y decir detrás de todo esto hay un, un trabajo ¿no? y entonces es unarlo con la música Creo que, que es, es algo muy bonito, ¿no? Porque es como deshacer un, un juguete que siempre te lo encuentras hecho y que la gente pueda ver las tripas de, de ese juguete. Bueno, algunos estarán escuchando a Guti y dirán, ¿me suena la voz? Efectivamente, es la voz de Stevie en Padre de Familia. Carlos, ¿cómo surge esta iniciativa? Pues a raíz de, de conocer a cat me propuso grabar un, uno de sus relatos. Y luego pues me vino a la cabeza, no sé, pues esto, pues oye, ¿por qué no hacer esto en directo, en un teatro, con más actores? Y me puso de loco, de... Sí, yo pensé, se le ha ido, se le ha ido. Se le ha ido, ¿no? Hablamos con... Llamé a Sergio Milán, que es el director del cortometraje para Sonia, que también se va, se va a, a proyectar. proyectar. ¿no? Y Sergio... Me animó y dije, vale, son dos locos. <risa> Está claro que... Bueno, pero quizá la primera loca fuiste tú al dedicarte a escribir. Eh, sí, yo empecé sin que lo supieran en casa. Empecé eh. a escribir, me creé un seudónimo que es el de Kat Juste y escribí primero para afuera y cuando ya llevaba dos años pues lo dije en casa y a los de alrededor. ¿Y qué te dijeron cuando descubrieron tu talento? ¿Cómo lo habían hecho sin que nadie se hubiera dado cuenta? Eso fue lo que dijeron. ¿Y qué es lo que te empujó a, a escribir? Mm, yo había leído un libro, uh -huh. un libro de una persona que me gustaba mucho y, y no me gustó el final, nada. Y decidí que los finales los ponía yo y empecé a escribir. ¡Qué bueno! Ese fue el motivo principal. ¡Qué buen motivo, ¿eh? Ay, realmente, ¿verdad? Es. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> y bueno, ¿y a vosotros qué os llegó a ser actores de, de doblaje? Pues fíjate, yo según estaba escuchando a Kat, eh, también fue un poco eso. Yo fui a ver una función de teatro, ya me llamaba la atención todo todo el tema del... De, de no voy a decir artisteo, sí, pero un poco de lo de sacar las emociones con, con mi cuerpo. Fui a ver una función de teatro y, y dije... ¿Y por qué yo no puedo hacer eso? Hacer que la gente se emocione, como me estoy emocionando yo con este señor. Uh -huh. Pues quiero hacerlo yo. Uh -huh. Entonces fue cuando empecé a hacer teatro, aficionado, eh, y de ahí me surgió la oportunidad de, de doblaje y lo vi un mundo impresionante, apasionante. Porque yo creo que soy de los pocos que no conocía el doblaje antes de estar en él. Uh -huh. llegaste llegué me lo, me lo presentaron me dijeron ¿Tú, tú por qué no haces doblaje y tuve que preguntar qué es eso claro o sea, y ahora es vamos, es mi vida uh -huh. Carlos uh -huh. eh, cuéntanos cómo son los relatos de cat o sea, para mí son la leche sí, a mí me encantan <risas> sí no te dejan indiferente, o sea todos tienen un toquecito algo todos tienen algo aparte que ya Eh, escribe fenomenal Describe muy bien uh -huh. eh, A mí me encantaron Y dije, con esto hay que hacer algo Y se va a hacer ¿Qué uh -huh. pretendes transmitir con ellos, Kat? ¿Qué pretendes transmitir Yo con ellos? Yo pretendo que la gente se sienta identificada Mis relatos eh, Realmente nunca son lo que parecen uh -huh. Vemos a una persona suelen, suelen estar contados en primera persona Por eso quizá eh, son perfectos A la hora de que sean interpretados por un actor porque realmente son prácticamente monólogos y sí que hay diálogos, pero, ¿vale? Entonces, yo intento que eh, veamos esa diferencia entre la acción y lo que el personaje piensa y lo que realmente pasa. O sea, son tres como tres puntales mmm, y nos dan la diferencia de, de lo que realmente el personaje siente, de cómo está actuando y de lo que realmente está transmitiendo. Y suelen tener casi siempre un giro final... Me gusta mucho cerrar el cuento en la última frase, en la última línea, uh -huh. incluso en la última palabra. Por eso, para que estés hasta el último minuto. O sea, son micro relatos que vamos a poder escuchar el día 31 de octubre uh -huh. en el Teatro Victoria. ¿Qué hay que hacer si queremos ir? ¿Dónde podemos comprar las entradas? Cuéntanos, ¿a qué hora empieza? A las 7 de la tarde. Eh, las entradas se pueden comprar en el corte inglés, en la última planta o reservando también en un teléfono que no voy a Estoy tener conmigo que lo que sí que mientras buscáis el teléfono, a <risa> ver, yo no quiero meter presión a la gente, pero mm, la mitad del teatro ya está y estamos a día 19. O sea que hay que hay que presionar, hay que presionar, sí. hay que darse prisa si se quiere escuchar. Nos la de las manos porque es mí. que eh, claro, vamos a escuchar a personas que a lo mejor por el nombre no nos suenan. Por ejemplo, si yo digo Alfonso Laguna, pues mucha gente dirá, bueno, pues ¿quién es? Pues es la voz ni más ni menos que de Chris elliot ¿no? En Algo pasa Uy. con Mary, ¿sí? Claro. sí. O Mar Bordallo, pues ¿quién es? La voz de Kelly Coco, Penny. En de, o, de Drew o Alegría ah. en Inside Out, que la acabamos en, en del revés, que la tenemos... Hmm. Jos Gómez, por ejemplo, es la voz del Capitán García de Joven en la película de... Pan. Eh, pan, que se acaba de estrenar, sí. sí. Uh -huh. Y que además estará presentado por otro locutor uh -huh. y presentador muy muy conocido aquí en nuestra tierra, en Talavera de la Reina Jesús Olmedo. Uh -huh. Así que promete ser un acto de todo nivel. Sí, yo creo que único, va sí. a ser único. No es se difícil. ha hecho esto, no se ha hecho todavía en un teatro. Yo creo que lo curioso del, del, del espectáculo es que la gente podrá en un momento determinado cerrar los ojos, empezar a soñar y de vez en cuando abrirlos para darse cuenta de que lo que lo que tiene en su cabeza dista de lo que de lo que está ocurriendo realmente, pero que la voz tiene ese poder para crearte un mundo mágico mentalmente sin tener nada que ver a veces con lo que con lo que está ocurriendo en realidad, ¿no? Mhm. Uh mhm. -huh, uh -huh. Bueno, tenemos ya este teléfono. Sí, sí, sí, sí. Pues es eh, en el corte inglés o reservando eh, en este teléfono, en el 639-259204. 639-259204. Se llama, se reserva, ¿no? Oye, quiero siete entradas. Y dos horas antes del evento se pasarían por allí... Las pagarían, las recogen y para allá. ¿Por el módico precio de? De 5 euros. Modiquísimo. Modiquísimo. Oh. <ríe> bueno, Gato, ibas a decir algo. Sí, la taquilla va a ser destinada a e Avatares, que es una asociación que se ha creado el año pasado para actores con discapacidad. Ajá. ¿Vale? Es un... ¿Dónde bueno. está esta asociación? En Madrid. En Madrid, en sí. Madrid. qué uh -huh. bien. Muy uh -huh. bien, bueno, pues entonces otro día, si te parece, hablamos de esta asociación perfecto porque ahora ya llega el tiempo del deporte con Juanma Sepúlveda y si no nos va a regañar, así que muchas gracias a los tres por habernos así. acompañado e invitar a todo el público talaverano y de la comarca y de Madrid, que también está muy cerca, que vengan aquí a este evento que se realizará el 31 de octubre a las 7 de la tarde uh -huh. en el Teatro Victoria de Talavera de la Reina. Uh -huh. Muchas gracias. gracias. Gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por su atención. Ya saben que mañana volvemos aquí a la una de la... a las una... A la, <ríe> sí, sí, a la una de la tarde. Tengo un cacao entre el Magazine Nacional y el local, pero bueno, que poco a poco iremos eh, habituándonos a esta nueva programación que hemos comenzado hace poquito y de ahí todos mis despistes. Muchas gracias por su atención.